días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué Un gusto saludarlos como diga? siempre. ¿Qué querés que te diga? ¿No te imaginas la mañana, Punta Esteña, cómo está? No me llenes de envidia. Bueno, pero yo sé que vos querés este lugar, entonces me gusta contar. Yo amo este lugar. este lugar y tengo unos deseos perdientes de estar. Bueno, Lo que pasa es que la circunstancia hace que sea difícil, pero ya no hay viento que no se corte, dice el refrán gauchesco. Sí, sí. No hay mal que dure un año ni cuerpo que lo resista tampoco, ¿no? Tampoco, no. tampoco. Pero bueno, vamos a tratar de resistir de toda manera, Jorge. Bien, bien, bien, Pablo, bien. Bueno, y para contar, ¿qué? Mira, hay varias cosas, pero yo diría que si intentamos definir unas palabras centrales que puedan definir, a su vez, un panorama global de estos días en materia económica y política de la Argentina, son vacunación, la primera. Primera y fundamental. Uno, Eh, lo que ya hablamos en su momento el vacuna gate ese vergonzoso episodio de vacunación a los poderosos hola sí sí te estoy escuchando te estoy escuchando ah, ah, bien eh, eh, a los poderosos a los a los eh, fervientes admiradores de, del kirchnerismo etcétera que lamentablemente Jorge se va diluyendo se va como acallando, este y esto es a lo que juega obviamente el gobierno y el oficialismo, que ante las barras basadas que hace, de alguna manera las deja hacer. Y la segunda cosa que tiene relación con las vacunas es que estamos sin vacunas prácticamente. Argentina es uno de los países que en proporción a sus habitantes tiene menos vacunas porque una pésima gestión y de alguna manera estamos penando Mucha gente está mirando con sumo interés a Estados Unidos, a Europa, a Chile, a Uruguay, a Israel, eh, de modo tal de irse a vacunar a otro lado por la carencia de, de dosis acá. Pablo, qué, otra qué, palabra, Pablo, Pablo ¿qué, qué, ¿qué falla? ¿Falla que la entrega, que no le llegan las vacunas como tendrían que llegar o que cuando tienen las vacunas no las, no las administran de manera adecuada? No, no eh, Es una excelente pregunta, Jorge. No hay vacuna. no hay vacuna porque no se gestionó adecuadamente a tiempo. Incluso no se sabe muy bien, y esto lo hemos hablado algunas veces, Jorge, eh, por qué eh, siendo Pfizer uno de los proveedores mundiales de vacunas y habiendo sido la Argentina uno de los campos de ensayo, de los primeros ensayos de, del testeo del, de la vacuna de Pfizer, Argentina se quedó sin vacuna de Pfizer, no tiene, es uno de los pocos países del mundo que no tiene vacuna de Pfizer. Y no tiene vacunas, aparte, dicen, porque eh, aparte no tiene, eh, Argentina no tiene un peso partido por la mitad. De modo tal que eh, frente a la, al compromiso que hay que asumir para pagarlas, de pronto es como si se resistieran. Y por otra parte, frente a tu pregunta también, porque se quedaron, yo no sé si dormido o porque son totalmente ineptos. Eh, en su momento hizo un publicitado viaje la entonces viceministra de salud pública hoy ministra de salud a Rusia y aún así estamos boqueando no hay prácticamente vacunas no es que falle la administración es por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires la administración fue impecable pero no, no hay vacunas no hay directamente no hay en definitiva en pregunta. definitiva puede ser que no lleguen las vacunas porque no mandan el giro llega la vacuna por dos motivos. Uno, porque no se gestionaron a tiempo y entonces los contratos en el mundo están muy cerrados ya, ya, Sibón. Si Chile empezó a gestionar contratos para provisión de vacunas en mayo, y la Argentina empezó en diciembre o en noviembre, te das cuenta que es bastante distinto. Y de modo tal que hay una demanda mundial enorme de vacunas con contratos cerrados. Pero por otra parte, hoy escuchaba un comentario en, en un canal local, donde hablaba que Por ejemplo, el, el primer ministro italiano es el, un tipo que fue presidente del Banco Central Europeo. Él personalmente se ocupó de hablar con los capos de todas las eh, elaboradoras, de todas las farmacéuticas, elaboradoras de, de vacunas para, para conseguir vacunas para, para Italia. Y así, así sucedió se, se, sucesivamente. Piñera lo mismo. Eh, de alguna manera, y supongo que la calle otro tanto, Eh, y acá se quedaron dormidos, eh, absolutamente dormidos porque son absolutamente ineficaces. Y por otra parte, Jorge, porque por fuera de la otra palabra clave que luego te voy a comentar, que es el, la inflación, que en este momento está escalando, hay eh, definitivamente una guerra abierta contra la justicia buscando la impunidad de la vicepresidenta Y en este sentido, Jorge... En las últimas horas tuvo lugar un hecho relevante. El presidente designó un nuevo ministro de justicia. Hasta aquí no, de, no, no debería haber demasiadas novedades poder reemplazar a un miembro del gabinete y es una cuestión absolutamente normal en cualquier república. Pero este ministro de justicia reemplazó al anterior ministro de justicia que era una de las más viejas amigas, ex socia y confidente del presidente, y que fue echada prácticamente, según dicen los que saben también, por imposición de la vicepresidente. Pero esto es como si les, les sacaran a, le sacaran, le echaran de al lado de él a la novia, más o menos, este no es el caso, pero más o menos. Y después, luego de una inexplicable semana de dilación, entre lo lo que anunció la renuncia, que la atribuía a agobio de del anterior ministro de Justicia, y la nueva designación pasó una semana, el presidente nominó a un diputado ultra K, al que sus coprovisianos y camaradas lo tildan de violento y carente de diálogo. Y esta designación, Jorge, preanuncia una escalada mucho más acelerada por parte del Ejecutivo contra la Justicia a los efectos simplemente de terminar de desalojar a aquellos jueces y fiscales que no sean del riñón k que ya ha comenzado con algunas abiertas declaraciones de este ministro que insisto no guarda demasiados demasiada elegancia en sus declaraciones y es sumamente violento insusto, insisto al decir de sus coterráneos y esto jorge preanuncia un elemento adicional a la inestabilidad institucional que estamos viviendo y este hecho Jorge me estás escuchando cierto sí, no sí claro este hecho se marca en un clima que al decir de los que saben es de mmm, propiamente malestar y desconcierto en los estados de ánimo de los propios referentes importantes no demasiado fanatizados del oficialismo del, del peronismo del kirchnerismo los preocupan los tropiezos, los escándalos iniciales de la vacunación, la, la inflación galopante, eh, los controles cada vez más férreos y, la, y las peleas con las empresas, y la dilación para solucionar todos los problemas de fondo, ya sea con el Fondo Monetario Internacional o con el atraso tarifario, pero sobre todo les preocupa la otra palabra clave del momento, es que ya estamos en marzo la próxima elección es nada menos que en octubre o sea de acá a siete meses se confirmó el calendario electoral y esta gente que creía que ganaban galopando realmente les preocupa bastante la cosa sí sí específicamente sí, sí Pablo específicamente, decime No, no, no te, no te quiero interrumpir, quiero quiero darte el lugar. No, no, interrumpir. dale, por favor, interrumpime. Bueno, eh, en, en definitiva, ¿puede pensarse que muchas de estas cosas también están sucediendo porque estamos en un año electoral? Bien, veámoslo así, están están sucediendo también porque estamos en un año electoral, pero fundamentalmente porque es como el cuento de la el, el avispón y, y la rana, vos lo conocés. El, el avispón, le, le, es un minuto, pero le, el avispón le pide a una rana en el borde de un río que la que lo traslade a la otra orilla y la rana dice, no, ¿qué, qué va si cuando metemos en el medio del río vos me vas a me vas a pinchar y, y me vas a matar? Y no, ¿cómo te voy a matar? Le dice el avispón, si sí, pues yo quiero que me cruces. ¿Cómo te voy a matar? Si sí, entonces te mato a vos, me mato yo. Bueno, lo cruza, se convence la rana, empieza a cruzarlo y en el medio del río, ¡zas! El avispón le pica el, el aguijón y se van a pique los dos. Y en el medio de que se están yendo a pique, la rana le decía al avispón, pite que te dice, ¿por qué me hiciste esto? ¿Y qué querés? Está en mi naturaleza. Y estaba la, está en la naturaleza de ellos, está en la naturaleza de ellos, es eso de lo que dicen tan reiteradamente de ir por todo, de de ir en este momento con un viraje absolutamente pronunciado hacia un ultra populismo con mucho sesgo de izquierda, eh, muy cercano, y estamos cerca, lamentablemente, en lo institucional al chavismo, de modo tal que eh, esta es el, el, la razón por la cual están avanzando. Están avanzando sobre todo a despecho de las instituciones. Y mira, te, lo, te digo algo más. En un informe que publicó... Eh, una unidad de una de las revistas de economía más importantes del mundo que es The Economist en un artículo que llama populismo y política el riesgo operativo en América Latina y esto se publicó ayer la Argentina dicen es uno de los países más riesgosos a la hora de hacer negocios dentro de América Latina y el Caribe el país ocupa el séptimo lugar pero primero en riesgo está Venezuela, después Nicaragua, Haití, Bolivia, pero a contramano de esto está mucho más arriba que la mitad de la tabla en materia de riesgo, y en los valores más bajos de la escala de riesgo, o sea, como países seguros, ¿cuáles están, como te imaginarás, Chile, Perú y Uruguay? Y dice, aunque nuestras previsiones para América Latina son cautelosamente optimistas, los inversores deberán prepararse para riesgos emergentes y habla justamente que hay varios riesgos que tienen que ver con la Argentina, que es el riesgo político, el riesgo económico y el riesgo regulatorio y en ese sentido la Argentina está, por ejemplo hablando del riesgo económico, Argentina en un puntaje máximo de 25 está en 25 puntos, el creciente dice nacionalismo de la conducción económica hace que cualquier proyecto cualquier iniciativa de inversión esté absolutamente alejada y en este escenario eh, te das cuenta que pensar en, en alguien que venga a invertir eh, es justamente la antípoda de lo que está ocurriendo con muchas empresas y muchos empresarios escapándose ciertamente y vos lo debes haber visto en Uruguay ¿no es así? Sí, sí, claro Claro que sí. De modo que eh, en este escenario eh, se está frente pues, a tu pregunta también, la actual conducción prácticamente lo que está tratando de hacer es privilegiando lo electorante antes que lo económico y tratando de ganar tiempo, tratando de tirar la pelota afuera. Hay uh, una un, un, un brulote también, yo no sé si ustedes lo recogieron. Ayer se anunció a pocos minutos de de suceder una cadena nacional que iba a hablar el presidente Fernández y sabés que todo el mundo creía que iba a hablar respecto a los problemas, respecto al futuro, a qué se va a hacer con respecto a la, a la segunda ola eventualmente sabés que habló 10 minutos, 30 segundos y no dijo nada salvo decir que Argentina está haciendo esfuerzos para conseguir la mayor cantidad de vacunas y que todo el mundo tiene problemas, cosa que no es así Hay países que les sobra, a Croacia les sobran vacunas, a Chile les sobra vacunas, Uruguay debe estar muy cómodo también, a Israel les sobran vacunas. Eh, de alguna manera dijo algo que tiene que ver, dicen también Jorge, y te comento, con un hecho que ocurrió ayer a las seis de la tarde, que el expresidente Macri se asomó públicamente para presentar su libro, un libro que escribieron los periodistas sobre su vida que se llama Primer Tiempo, preanunciando Macri eh, su su incorporación o más que todo su ratificando que no abandona el ring y que de alguna manera están previendo, el libro se llama justamente Primer Tiempo, están previendo un segundo tiempo a cargo de del Cambiemos, del partido de Macri, mucho mejor que el que fue el primero. Y en este sentido, ¿cómo estamos de tiempo, Jorge? Estamos, estamos en la hora, sí, estamos en la hora y está. Me, me quedo con ganas de tener más tiempo para hablar un poco de lo de Macri también, de repente. Pero te, te, te digo propongo, algo más, entonces. Te propongo para para el próximo encuentro hablar un poquito de Macri también. Uh, sí. Un un, dat, un dato un dato un de, dato del del estribo. Lo que te decía de la inflación que sigue su marcha aceleradamente, donde el índice de precios minoristas es 3.6 por ciento, casi 4 por ciento que viene de los últimos meses y te digo y le digo a los oyentes que lo que nosotros tenemos de inflación en un mes es lo que países civilizados tienen prácticamente en un año. Uruguay tiene 7 o 8 por ciento, pero nosotros tenemos 4 por ciento en un mes. Pero lo más preocupante es algo que se publicó anteayer: el índice de precios minoristas, eh, mayoristas que repercute en el índice de costo de vida, en el índice de precios minoristas justamente al mes siguiente, que marcó un 6% de inflación. En un solo mes tenemos la inflación que prácticamente tiene, tiene todo un año eh, Uruguay. Y esto preanuncia, porque nosotros los argentinos tenemos aquilatada experiencia en materia de inflaciones e hiperinflaciones, preanuncia un mes de abril con fuertes aumentos en distintas cosas, ya se están produciendo en un montón de rubros en el mes de marzo, y eh, no sé cómo van a hacer para poder controlarlo, salvo la receta que tiene tradicionalmente el gobierno, que es pisar el dólar, controlar los precios, poner precios máximos, poner vigilancia en la góndola de los supermercados, y de alguna manera todo un estado de intervencionismo de intervencionista que no resuelve el problema de la inflación. Bueno Pablo, redondeamos por acá, nos encontramos durante los días. Un gusto saludarlos, un abrazo a todos mis amigos uruguayos. ¿eh? Buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Chao. Frecuencia abierta.